Actualitat, espectàculos, internacional, deportes, economia, política, faràndula... Muchos temes, muchas cosas. Mejor un solo tema, un solo dia, un solo programa. El monogràfic, un espai per l'aprofundiment i la reflexió de temes específics, perquè les lluites socials no són superficials. El monogràfic per a no ser un mar de temes en un centímetre de profunditat. Avui, el monogràfic, consistirà en una entrevista realitzada pels companys de Ràdio Clara de València al paleta i anarquista Lucio Hurtubia. En Lucio, entre moltes altres accions, Dugué a terme numeroses falsificacions per recolzar les lluites anarquistes i contestatàries dels anys 60s i 70s. Continuamos en Radio Clara, estamos hablando con Lucio Urtubias, lo llevamos haciendo ya más de 15 minutos y vamos a seguir haciéndolo. Eh, Lucio, eh, ¿cómo ves tú ahora al movimiento libertario en general, al movimiento anarquista, al anarcosindicalismo en, en nuestro país, en España? En el Estado español, como quieras llamarle. Sí. Que sea en el Estado español, que sea en el mundo español. Hay la gente se plantea el problema porque ya sabemos eh, dónde van los gobiernos, ya sabemos dónde van los gobiernos. Yo no sé, o sea, lo que yo digo no lo digo para hacerme o pasarme la pomada o cosas de esas. Yo creo que lo que tenemos que exigir, puesto que hoy día eh, tenemos bastantes más medios que los que teníamos antes, Yo creo que la gente pecamos de práctica. Yo te voy a decir y voy a decir, eh, donde vivo a la gente le choca mi forma de vivir. Yo no soy millonario, yo no soy rico, que es la riqueza además. No porque yo tuviese más comería más o dormiría más, ni mucho menos. Eh, donde yo vivo, que es lo que choca a la gente. Yo compré esa ese local cuando la gente no quería venir, porque claro, en, en Francia como en España la gente es muy inteligente, pero no sabemos apreciar las cosas. Bueno, pues allí donde yo vivo era un barrio, es en el 20 Arrondisman, el barrio de mucha emigración y mucha pobreza. Y había los ocupas, mucha ocupación. La gente no quería venir a vi vivir allí, en el barrio, sí yo por dos reales compré lo que compré. ¿Qué compraste? Compré ese local y, y unos pisos. Y como soy de oficio, por eso defiendo el oficio, defiendo el trabajo, si yo no hubiese sabido trabajar, pues no hubiera podido hacer lo que me he hecho. Me lo he hecho yo. Mientras otros van al café, pues yo me lo he hecho trabajando. Uh -huh. Y eh, eso, pues claro, para mí esa es mi felicidad hoy día. No se trata de medios, se trata de la utilización. Yo para mí, he llegado hoy día, hablo como hablo, por mi vivido, pero no tengo odio ni rencor a nadie. eh Como yo vivo, pues muchísima gente podría vivir o tratar de vivir, porque no sabemos el porqué de las cosas. Hay gente, ya digo que... ...para hacer ciertas cosas... ...pues hay veces que empleamos cierto tiempo... ...y para hacer las mismas cosas otro tiempo... ...no sabemos el porqué... ...las cosas son... ...muchas veces las explicamos intelectualmente... ...pero no es la realidad de las cosas... ...el porqué... Mm. Mm. ...y eh, donde yo vivo... ...el caso es que la gente viene... ...cuando yo digo mi casa está abierta... ...por ejemplo se hacen... ...estas tres semanas últimas... ...pues ha habido la exposición sobre los republicanos... y ...sobre la resistencia... Ha habido una exposición también en solidaridad con los presos de acción directa, una exposición venta y el otro día pues hubo otra exposición. Bueno, en fin, el caso es que yo no paro. Para mí esa es mi riqueza, el tener las puertas abiertas y que la gente, porque la gente me trae, me trae. Yo no pido a nadie nada, tengo mi retiro y tengo bastante. Ya digo, si comiese más pues eh, oh, no pues estaría enfermo, me pasaría como a los Estados Unidos que son gordos. Pues bueno, pues eh, pues no me va, a mí lo que me va es lo que hago y disfruto y vivo. Por eso no tengo envidia de nada a nadie. Una de las cosas que pido cuando me la gente me entrevista, lo único que pido es por ejemplo, son dos cosas. Cuando en el mes de mayo, por ejemplo, en mi tierra había Monseñor Sebastián Arzobispo de Pamplona, que reclamaba y pedía que se votase a Falange. Sí, sí. Monseñor Arzobispo de Pamplona. Sí, sí, sí. Es algo, me sorprendió tanto, este hombre es que es un inculto, porque se puede ser arzobispo, se puede ser, eh, pero somos humanos y hay veces que, que todos yo no sé nada. Y claro, pero un hombre como este, ¿cómo puede decir esas burradas?, Yo me presté voluntario en todas las declaraciones que he hecho a invitarlo a mi casa, si quiere puede venir, yo le hago la cena, yo le hago la comida y quiero llevarlo a los sitios para que no diga nunca más burradas de esas. ¿Cómo, yo por lo puedo ejemplo, ¿Qué burradas dijo? Aparte de votar a qué ¿A burradar? votar a Falange? Sabemos lo que hizo Falange mm, en tú, mi tierra. ¿Qué le explicarías? Lo que Pues le explicaría, lo hay. llevaría a las familias, lo llevaría a los pueblos, lo llevaría a los a los territorios lo llevaría a los territorios donde fusilaban a la gente y la abandonaban. Y esto no eran, no eran los republicanos, ni eran los anarcos, ni los, eh, ni los socialistas. Esto fue falange particularmente. Y nuestros amigos, que tenían los nombres muy vascos, que es lo que les digo a mis amigos vascos, los carlistas todos tenían el nombre vasco. Urtubias, Urrutia, Biconechea, Be ¿comprendes? Bueno, no porque uno... Yo para mí, si uno es facha, no me va. Yo prefiero los González, los Martínez, que sean revolucionarios. ¿Eso va para los nacionalistas? O... Sí, sí, va para mis amigos. Para mis tus amigos Y yo los quiero. Y pues... quiero a mi tierra. Y quiero, pues pues pues, lo que quiero. Pero hay cosas que no se pueden... El caso es que yo lo que pido es Esas cosas, este es monseñor arzobispo. Y hay otra de las cosas que la gente la respeta, es referente al señor Manuel eh, Fraga Iribarne. Este hombre dice que hay que olvidar, yo no puedo olvidar, yo soy un simple, un simple hombre, como todos los hombres, porque qué es lo que sabemos. Yo cada vez cuanto más envejezo, pues me doy cuenta que sé cada vez menos que Hoy, es lo que sabemos. Y Lucio, ya que hablar de estas cosas, lo podíamos relacionar un poco con esta ley que tú sabes que se acaba de aprobar aprobar en España de la Ley de la Memoria Histórica, que tiene otro nombre. ¿Conoces estás informado un poco de cómo ha salido la cosa? No, no no lo no conozco, pero claro, yo nada más brutalmente, ¿cómo puedo aceptar yo lo que viví? ¿Cómo puedo negarme? ¿Cómo puedo olvidar lo que yo he vivido? Y lo que he vivido pues ha sido eso. Yo yo era un muerto de hambre y no teníamos ni pan, no teníamos alpargatas, no teníamos nada. Mi padre, mi madre, todos asfixiados. Todos asfixiados en aquella época. Yo me fui, aunque no tenía educación, me fui por la fuerza, el espíritu este de de de de rebeldía ya. Yo me fui de muy jovencilio ya me fui a y me metí en el barco en el en el en uno de los barcos, ahora se me olvida, en Bilbao. De allí me sacaron a patadas, de, de allí me fui a San Sebastián, atravesé la frontera por Irún y me devolvieron a Endarlaza los gendarmes, de, de Endarlaza a Vera de Vidasoa a la cárcel, de la cárcel de, de Vera de Vidasoa a Pamplona Jovencillo, jovencillo, de la cárcel de Pamplona, ya, allí ya era rico porque mi cuñado estaba jugando en el Osasuna de Pamplona y son los jugadores de los Asuna los que me revisten y me visten de, de pies a cabeza porque estaba medio desnudo en aquella época. Yo, eh, ¿cómo voy a olvidar que mi madre, mi pobre madre, aunque ha sido para mí mi riqueza, que yo defiendo porque la pobreza no es la pobreza, para mí la pobreza es la que te da la riqueza. Yo, por ejemplo, mi madre... Eh venía cuando venía llorando y le decía no me ha dado pan la panadera porque madre no la ha pagado usted a la panadera y bueno todas esas cosas, me ponían cinco pesetas de multa, un duro de multa y no podía pagarlo mi madre me llevaban a la cárcel me eh, por cinco o diez pesetas a la cárcel de, de Cascante o a la cárcel de Tudela yo no puedo olvidar todas esas cosas ¿Cómo, cómo voy a olvidar? si yo lo las olvidará, pues que es, para mí es mi granero, es mi granero, mi granero es el trabajar, es lo que vivo continuamente, ese es mi granero y lo que he vivido cuántas veces has estado en la cárcel pues un montón de veces he hecho diez cárceles entre España y francia, pero muy poco tiempo, o sea seis meses, cuatro meses dos meses, cinco meses, todo detenciones de, de he tenido pues eh, la suerte. ...de ser ayudado primeramente, o sea, como digo, todo vuelvo a mi trabajo. La gente me ha, re, me ha respetado muchísimo porque he sido un trabajador. ¿Siempre has trabajado de albañil? Siempre, sí, siempre. Y además, esto que os digo de mi trabajo, que es lo que les digo a los compañeros... ...hay que trabajar, hay que trabajar para saber y para poder exigir. Si no se trabaja, pues estás viviendo del cuento. Uh -huh. No me has contestado antes, no sé si es que no quieres... ¿O lo has hecho a ver? No, vez? no, no tengo, sí, sí, a ver. A ver, te vuelvo a preguntar, ¿qué qué, ¿qué qué piensas, qué opinas, cómo ves al movimiento libertario, al anarquismo, al anarcosindicalismo en nuestro país ahora en general, en pues el Estado lo español? Veo, lo veo muy separado, lo veo muy separado, pero hay muchísima gente, muchísima gente. Ayer les decía y digo, no sirven de nada toda esa fuerza que tenemos si no sabemos utilizarla. Es que los anarquistas no sabemos utilizarla hoy día. Afirmas o preguntas? Eh, pregunto. Pregunto porque gente hay muchísima. Hay muchísima, es más, la mayor parte de la muchísima gente moderna en la política francesa se reclaman de las ideas libertarias. Mm. Se reclaman de las ideas libertarias. No será Sarkozy, ¿no? No, no. <risa> pero en fin, pero es por decir, es es por decir, gente hay muchísima. Además, Tenemos, ya digo, tenemos la riqueza, ¿quién ha hecho la historia? Desde los mártires de Chicago, nosotros, como digo antes, sin sin la experiencia anarquista, sin lo que ocurrió en España, pues eh, pues Franco no hubiera tenido necesidad de salir a la calle. mhm uh -huh. Me sigue sin contestar, pero en fin, eso ya, como ah, es la segunda sí, pregunta no ya... No sabemos utilizarlo, yo creo que no pero se sabe qué... utilizarlo. ¿Qué deberíamos de hacer entonces? lo que se debería de hacer? ¿Tú qué...? Ya sé que es un consejo particular y... Pues yo creo, yo creo que hay cantidad de gente que tendría que hacer el trabajo y trabajar mucho más. Trabajar mucho más, no solamente para ganar su, su pan. Para mí todo es necesario. Lo que hay que hacer es, primeramente somos la juventud, está muy eh, muy abandonada aquí y en, y en Francia, ¿es que ha sido porque no se ha obtenido o porque hubo este periodo staliniano que fue la ruina del mundo? Yo no sé, pero el caso es que la gente está muy abandonada y la gente tiene que implicarse más en hacer. Yo te voy a decir, cuando yo estuve en Francia, al principio, al principio no solamente se hablaba de autogestión, en los sitios, y para mí la autogestión es la responsabilidad, para mí la autogestión es la anarquía, pero para ello pues hay que, hay que, hay que invertirse en ello, hay que creer, hay que trabajar en ello. Yo me acuerdo, recuerdo, el, los trabajos eran muchísimo más difíciles, más duros, más penosos que lo que son hoy día, por ejemplo, en, el, en la construcción donde yo trabajaba, había poca máquina, se todo se hacía a mano, maceta y puntero, Pues todo se hacía a mano. Pero entre eh, había muchísimo italiano y entre italianos y españoles, en cualquier momento, en cuanto nos enfadábamos con un patrón, lo primero que decíamos, este cabrón, yo en cuanto pueda me hago, vamos a hacer una cooperativa. Se creaban cooperativas. Cooperativas, no cooperativas como la de Mondragón, porque la cooperativa de Mondragón es la mayor del mundo, pero eso es una sociedad inmensa, aunque sea mejor que una sociedad capitalista, si queremos. Pero, en fin, se creaban se creaban las, las, las cooperativas. Hoy nadie cree en nada. No, no porque crees una cooperativa vas a vivir mejor. No porque crees una cooperativa vas a, a economizar más o a, a ciertas cosas. Pero... La cooperativa eres tú. La libertad tiene su precio. Para ser libre, pues hay que tener algo que te pertenece a ti, que no seas el esclavo, que no seas el esclavo. Para dejar de ser esclavo, pues hay que trabajar. Muy bien. Eh, hay unas, una persona que llama al teléfono y no quiere salir al aire, pero quiere que te pregunte una cosa. Nos salimos un poco de, del tema, pero te la pregunta si sí, no se nos olvida. ¿Qué opinas de las detenciones, dice, de que está viendo en tu tierra, en el País Vasco, eh, de todo esto que llaman el entorno de ETA, este macrojuicio, que va están yendo a la cárcel un montón de gentes eh, relacionadas o no relacionadas, o que buen acan está relacionada, ser soporte, sereta aunque no son eta la yo, banda armada. Yo os diré sinceramente lo que yo pienso primeramente porque lo he mama, lo he mamao, lo he mamao, mi padre ya hizo un montón de años de cárcel, porque esto hace mucho más de un siglo ya, eh, porque mi padre mi padre era carlista y mi madre era liberal, pero ni mi padre carlista ni mi madre liberal eran revolucionarios. Mi padre carlista reclamaba la independencia ya de Navarra y del País Vasco. Hace más de un siglo mi padre hizo mucho tiempo de cárcel por ello. Yo no estoy en contra de las independencias ni de Valencia con Cataluña, ni de, ni del País Vasco ni de Navarra con Guipúzcoa, ni de los hombres. Yo, prefiero, yo quiero la independencia de lo, no solamente de, los, de, la, de las naciones, sino si los pueblos fueran más pequeños sería mucho mejor. Yo no estoy en contra de nada. Lo que no me gusta es, y lo que no quiero es, si hay que matar y hay que suprimir a la gente, no estoy de acuerdo. Pero diré otra cosa. Tenemos que luchar todos. Yo le mandé una carta al señor Zapatero. Le escribí. Yo no no primeramente porque no tengo ni energía ni ni reflejos, no tengo nada hoy día. Además, para ciertas cosas antes los tenía, pero ahora no los ten, no los tengo. Además, la lucha que yo llevé y la lucha que yo llevo y la gente que me ha educado han sido todos antifascistas, antifranquistas, otra cosa. Pero yo le escribí al señor Zapatero. El señor Zapatero yo creo por lo que he visto Contrariamente a lo que piensa la gente, no todo el mundo es nacionalista en el País Vasco, pero la gente quiere muchísimo al País Vasco, y es vasca, es vasca, es, es algo que está tan arraigado arraiga, en, en, en la historia que no hay quien lo, lo, lo quite. Yo le escribí al señor Zapatero, diciéndole que en Francia había habido un señor muy reformista también, que se llamaba François Mitterrand. Este suprimió la pena de muerte, aunque la gente, aunque la gente estaba por la pena de muerte, él tuvo los ovarios de suprimir la pena de muerte. Bueno, ¿por qué el señor zapatero no empieza y empezamos todos si queremos arreglar ciertas cosas? a dar ejemplo. por ejemplo, hay cantidad de gente. Que, está, que han cumplido sus penas. Hay cantidad de gente mayor que están sufriendo, que están muriéndose en las cárceles. Los presos, ¿por qué no se llevan a los presos de Francia? ¿Por qué no se traen a Bayona o a Endaya o cualquier sitio? ¿Y por qué los presos del resto de España? ¿Por qué las familias tienen que morir en las carreteras? cuando van a ver a los hijos y yo creo que habría que empezar por algo yo que es lo que, qué, qué es lo que puedo decir de otra cosa yo para mí lo que me interesa es que la gente he estado allí en, en un montón de sitios en el país vasco y pues estoy entusiasmado de ver, de ver que verdaderamente las ideas anarquistas pues eh, no están muertas incluso en el país vasco porque la gente piensa cuando mira al país vasco de fuera, desde fuera del país vasco que todo es. No. Eh, HB y, no. No. Y, y cercanía así no. que lo demás no. el resto de la izquierda eh, no existe o está ecl... o está yo tengo una hermana que es de Rivatasuna lo digo, bueno, pues bueno, pues me parece bien eh, que sea lo que quiera y cada uno es lo que le da la gana de ser pero Rivatasuna es una minoría activa ¿comprendes? pero la mayor parte de la gente en el País Vasco se quiere la libertad y el País Vasco tiene un amor es más, no solo el País Vasco yo lo vivo con mucha gente de América Quieren, se quiere al País Vasco, es una locura la que hay con el País Vasco. No sé qué es lo que hemos transmitido ahí, ¿comprendes? Pero yo no, no creo en, esa, en esos fanatismos. De, de Para mí los nacionalismos, ¿qué es lo que hemos hecho con los nacionalismos? Eh, Francia los horrores que ha, lo, que ha cometido ha sido por su nacionalismo, como España, como todos. Yo no soy nacionalista. Pero si el pueblo si el pueblo de, de, de, de Euskadi, del País Vasco, quiere ser independiente o el pueblo de Valencia quiere ser independiente con relación a Cataluña, pues es su derecho. Uh -huh. Es su derecho. ¿Quién? ¿Por qué se les va a prohibir? Muy bien. Vale, que creo que queda contestado. Vamos a hablar algo de, de cosas que has hecho, porque al final, eh, en cosas que se pueden bajar de Internet, por ejemplo, dicen que tú has llegado a discutir estrategias con el Che. Sí. ...o que has eh, ayudado y, y, y, y trabajado con el líder de las Panteras Negras... ...bueno, hay mil cosas... ...cuéntanos mil. algo de, de esas cosas, ¿no? ...porque a lo mejor decir, que tú hayas discutido estrategias con el Che... ...para algunos puede ser de bueno... ...bueno, pues la gente... ...acércate un poco más yo, al micro, si no, no te oímos... ...yo mi vida, pues cualquier cosa, cualquier época de mi vida... ...se puede ser creída o no creída, eso es indiscutible tiene eh, pues todo el mundo porque no se puede creer incluso lo que estoy viviendo hoy día, por ejemplo, lo que estoy viviendo, yo no soy ningún millonario, pero yo hago cosas de ricos de filantropía. Comp pues no sé el por qué yo tengo una mujer que es la responsable de la de la de América, de la de la de, de médicos del mundo de la acción humanitaria, y somos mis mujeres están en el retiro como yo y es la responsable. O sea que yo no, son las cosas que no, no podemos explicar, a veces las explicamos teóricamente o intelectualmente. Bueno, pues cualquier gesto de mi vida, cómo se pueden explicar ciertas cosas desde el momento que yo atravieso la frontera, cómo se explica mi vida con Kiko Sabater, cómo se explica que yo no soy, yo no soy Eh, pues no no he tenido ninguna formación de, de imprenta, aunque las imprentas han estado siempre en las manos las artes gráficas de los anarquistas, bueno, pues yo lo único que sabía era, pedía imprimir ciertas cosas cuando descubro, pues que se puede, podemos, porque he hecho 10 imprentas en el barrio donde yo vivo 10 imprentas ¿Para qué tantas? Pues porque eran gente, gente como hemos estado implicados siempre la transmisión. Los anarquistas han estado siempre transmitiendo, que sean en las escuelas y que sea en las imprentas. Y para volver, bueno, dejaremos atrás ciertas cosas. Yo no conocía la revolución cubana. Para mí yo estaba entusiasmado al principio con la revolución cubana y eh, el... El, pero yo no conocía a gente, gente allegada, yo no la conocía, y por intermedio de un anarquista, no sé si será anarquista hace muchos años, que no lo, no, no lo he visto ni lo he conocido, se llama Antonio López Campillo, era un gran profesor en la Sorbona de París, y creo que ha estado trabajando durante muchísimos años en una radio pues creo que es de derechas, de la, la radio no debe ser libertaria, la COPE, no sé cómo se llama. Sí, seguro que es de derechas y que no es libertaria. Sí, bueno, pues la COPE... él estaba trabajando ahí, Antonio López Campillo, sí. por intermedio de él, yo le dije que me presentara a la embajadora de Cuba, hmm. y me presentó la embajadora de Cuba, la señora Rosa, y esta mujer... Cuando yo hablaba yo hablaba como hablo siempre con este entusiasmo y esta convicción, me parece bueno, pues yo estoy convencido porque lo vivo y claro, pues para mí el hablar en aquella época de la de la revolución cubana pues era todo toda una alegría, era toda una vida. Además la revolución cubana pues pues ya sabéis que si la bandera la roja y negra pues era la de los anarquistas, que si Eh, bueno, pues la, la, la influencia que, lleva, que que tenían ciertas personas y luego la simpatía de los barbudos, pues yo empecé a convivir y a compartir con la señora Rosa, que era la embajadora de Cuba en París. Y cierto día yo le dije, Rosa, fuimos a cenar varios, estábamos en el primer piso, yo le dije, Rosa, quiero hablar contigo y me dice pues y digo no no vamos arriba subimos al primer piso y yo le saqué dos carnés de de de cheques no de cheques de dólares a, a ver si nos da tiempo un poquito a hablar de eso sí pues bueno, saqué los dos carnés saqué los dos carnés y se los enseñé y yo le dije ignorante mío porque claro como no has tenido nunca nada pues cualquier cosa te entusiasma comprendes hmm. Yo sí he hecho lo que he hecho trabajando también, porque al ser muerto de hambre comprendes cuando montas cual, algo y te y, y la, la haces marcha y marcha y funciona bien, parece como si estuvieras intoxicado, comprendes pues ¿no? sí. porque yo para mí el soy de los que digo cuando haces algo que te gusta, pues ya no es trabajo lo malo es cuando cuando trabajas y que no te gusta lo que estás haciendo y claro pues cada uno tiene que resolver su problema. Hmm. El caso es que yo le enseño los dos talones de de dólares y ella mirando y cuando le dije que eran falsos cuando le dije cuando que Cuando hablar de talones a hablar de montones sí de dos, dos carnes de, de dos carnes de diez dólares cada uno vale bueno hmm. entonces ella cuando le dije que eran falsos pues ella para ella fue una alegría mayor porque claro las cosas que excitan. El hacer las cosas que son normales, que son legales, pues están al alcance de todo. Pero el hacer las cosas ilegales es lo que da la salsa y lo que da el picante a la vida. Claro, ella se entusiasma. Y cierto día, continuando, cierto día, ella yo le dije que teníamos la posibilidad de arruinar a los Estados Unidos. Ignorante de mí, podemos fabricar porque, claro, nosotros hemos, yo he sido un chapucero que no he sabido hacer nada. Lo que he tenido ha sido, pues, a nivel de, de coraje, eso sí. Pero he tenido siempre gente, que sea a nivel de justicia, como que sea a nivel de fabricaciones de ciertas cosas, pues he tenido grandes profesionales. A nivel de justicia, los mayores profesionales dan en el aspecto, abogados y, y magistrados, pues los he tenido. Y aquí, a nivel de, de fabricaciones de cosas prohibidas, pues también. Entonces, ella se las arregla para presentarme al Che cuando yo le dije que podíamos fabricar toneladas. Si toneladas de, de dólares. Y para mí, pues es, yo creo, ¿por qué tuve la idea? Porque en Francia, el primer ministro del general de Gaulle, el Michel Debré, en el periódico, en Le Monde, había un artículo, una columna una vez, y él explicaba que en una de las repúblicas francesas, pues había un gobernador que había fabricado dinero falso y funcionó estupendamente durante años y años y años, eran riquísimos, todo el mundo era riquísimo, pero cierto día lo dijeron, y entonces se hundió. Yo para mí, esa fue la, y me recuerdo siempre, son pequeños gestos en la vida que acumulas, entonces Elia se las arregló, cuando yo le dije, yo le decía que es la discursión que yo tuve con el Che, si nosotros chapuceros hacemos ciertas cosas que son majas, que están bien, Pues un gobierno como el gobierno cubano o el gobierno francés o el gobierno africano, cualquier gobierno, puede hacer los mismos dólares que los Estados Unidos. Puede hacer la misma pasta para hacer el papel y puede hacer lo mismo. Y entonces yo le propuse al Che. El Che estuvimos horas, estuvimos horas hablando, pero él no aceptó. Yo te diré que el Che nunca me cayó bien. No me cayó bien, no sé si es porque... El comparar al Che con un Durruti, por ejemplo, pues es un niño. Es como, qué sé yo, por ejemplo, el Che, ¿qué, qué vida ha tenido el pobre? Pues un idealista, pero nada más. Vidas, y hay vidas donde podemos hablar de vidas ricas, eh, que han vivido, que han practicado, pues es un hombre único o de los pocos, Durruti. Pero el Che no, el Che, pues es, primeramente, es un hombre que sea, no, no es un ángel se ha comportado muy mal. Además he tenido la suerte, para hablar de esto, he tenido la suerte de albergar durante años a uno de sus brazos derechos que vive y que pasa en el documental, da, um, Dariel Alarcón, que estaba con él en Bolivia cuando murió. Él es el que conoce mi vida también, porque claro, al albergarlo en mi casa durante años, pues claro, pues hemos podido compartir Miles y miles de cosas. Y el Che, pues claro, pues es un hombre que murió engañado o él mismo se engañó. Pero por ese camino, por el camino del Che, no se va a ningún sitio. España, si quiere, los españoles, si queremos tener un ejemplo y queremos hacer camisas o cosas de esas, aunque, pues, pues es Durruti, es el único ejemplo verdaderamente que tiene el mundo, se puede decir, Durruti, Buenaventura desde los 19 años o 18 años, estando al servicio de los trabajadores, trabajando. El Che descubre, descubre pues el, el Che es un amigo que se va de vacaciones con su moto a los 26 años, él había estado en las universidades, no porque sea un burgués, hay gente burguesa que es muy buena, y hay trabajadores que son pobres y trabajadores, pero son unos hijos de, de, de su madre. Bueno, pues el Che no tuvo ni tiempo ni posibilidad. A los 26 años es cuando descubre la miseria, cuando se va de vacaciones. Pero él cae al servicio del señor Fidel y todos sabemos quién es el señor Fidel. O sea, el Che no tiene ninguna vida de verdaderamente que valga la pena. ¿Y cómo te explicas que el Che sea un icono, alguien a imitar...? Y Un auténtico ejemplo de revolucionario, sobre todo en los países latinoamericanos y para mucha juventud bueno porque porque están intoxicados, pero no conocen porque no conocen no conocen y eso, no conocen la vida del cheno la conocen y yo, te... para mí para mí el para mí fidel Castro hay muchísima gente que le tiene yo también le tenía. Yo también yo tuve una de las cosas, una de las siendo sin saber, había un hombre que conocía a España muy bien un, un tal gastón Leval ah. y este hombre nos habló de los inconvenientes que tendría la revolución cubal, cubana y que tenía y yo le eh, payaso, entonces yo no tenía ninguna malicia, pero como era procubano, pues le dije oye Gastón, ¿cuántos dólares están dado los americanos para hablar mal de fidel comprendes ah. yo. Para mí eh la revolución cubana no tiene ninguna ninguna Bueno, Lucio, es que han llamado, pero no no quieren hablar contigo. Nos quieren comentar otras cosas y nosotros vamos a seguir. Se van ah, a esperar. Bueno, sí. Vamos a seguir, vamos a seguir. O sea, no quieren que se hable de Cuba. No, no, no tiene nada que ver. Quizás no, no es una cosa interna. Ah, eh, bueno. Porque como te has parado, es por si era una llamada, pero no era una llamada. Sí. Bien, eh, tú hablas eh, y dices estas cosas de... Del Che, desde el conocimiento, dices de albergar, es decir, es vivir con la persona que era su mano derecha, lo acabas de decir, sí. que ha en tu casa, sí. por lo tanto, es él quien es íntimo, ha... Es íntimo amigo mío. Y, y Es íntimo amigo mío. Aparece en, el, en la película esta. Aparece en la película y el Benigno. Eh, eh, acaban de terminar o están terminando con Benicio del Toro una película y han debido de estar aquí en el sur de España rodándola. Uh -huh. Este hombre, el eh, eh, Dariel Al Alarcón Ramírez, sí. pues este es un apasionado del País Vasco también. Él quiere muchísimo porque su padre debía de ser gallego, su padrastro, debía de ser gallego, pero estuvo trabajando siempre en Pamplona y una pasión, tiene una, una pasión loca por Pamplona y por todo el país básico. Sí, pero este hombre que, que es de él, ¿de dónde sacas tú esas conclusiones? No, de, yo las he de, sacado de, por mí mismo. Del che, pero él te habrá contado, era su mano derecha, dices. Sí, hombre, era Estaba uno y murió. es de, Este, Dariel Alarcón, hmm. tenía 16 años, tenía 16 años cuando eh, cierto día cierto día el ejército de Batista pues... Eh, Eh, él fue a buscar leña al monte, mm. Dariel, de, de Dariel, y cuando volvía, pues estaba ardiendo su casa con su mujer, su compañerica, la guajira, que él dice, de 15 años, mm. y la quemaron. Estaba en cita además, estaba mm. estaba en cinta. Mm. Y entonces él ya no le queda otro remedio que se va a la Sierra Maestra. Mm. Y es Camilo camilo Cienfuegos y el Che quien le enseñan a leer y a escribir. A los 16 años él no sabía ni leer, ni escribir, son ellos los que hoy día han hecho cuatro libros Y ahora, ya te digo, está con Benicio del Toro, acaban de terminar una película que la estrenarán en los Estados Unidos. Y esa, y esa película y eso que cuentan, ¿va en ese sentido? De, hombre, él cuenta de porque... De no hablar mmm, hombre, extraordinariamente yo he, bien del Che. Yo he, yo he, claro, él, él es un apasionado, él quiere muchísimo al Che, no sí. quiere a Fidel. Él quiere con locura al Che, pero yo he sacado mis conclusiones también de la vida que ha llevado el Che con ellos. Por ejemplo, el Che ha sido utilizado. El Che es que el eh, Fidel Castro es el hombre más perverso que la Tierra ha dado, pero es el hombre más inteligente que la Tierra ha dado también. Te pueden estar aplaudiendo en Miami. ¿Cómo? Te, te pueden estar aplaudiendo en Miami. No, porque sí es así, una, es una persona inteligentísima. Este hombre, de todas, cuando hicieron cuando vinieron a hacer el documental sobre mí, yo les decía... Tenéis que ser como Fidel, Fidel de todos los desastres, hace victorias. Fidel es de, de los que van a la Moncada y es una ruina, detienen a todos al ir al asalto de la Moncada, pues hace el día de la victoria en Cuba, es el día de la victoria. Camilo Cienfuegos es exterminado por él y su hermano, pues hay que ver, hace un mártir y hace llorar a todo Cuba. El Che es abandonado completamente, lo abandona, lo traiciona y solo sabe todo el mundo y el que no lo sabe peor para él. Va, bueno. te, eh una persona al otro lado del teléfono quiere ponte bien los auriculares para que oigas bien y a lo mejor podéis eh disentir un poco. Es que ya te he avisado, el che. <risa> a ver, bueno. eh, dinos. Sí. Hola, qué tal. Hola, qué tal Hola. adelante, vale. Bueno, no estoy viendo no, eh estoy viendo el programa de hace un rato y lo estregamos nombrado. Sí. no por no por la figura de por las figuras de la figura del Che o por las figuras Fidel o por las figuras de la Cuba, que como todos sabemos, pues bueno, no traizo y y ahora nos preguntamos por qué parece ser que es el infierno. Pero bueno, en en, en referencia a al Che tú ha, eh, estás tomando como referencia a una persona que se llama Daniel Alcon. Daniel Alcon es un señor como tú ya sabes, era analfabeto. Y, y el propio Che Guevara fue uno de los que le enseñó a leer a escribir muy bien muy es, bien sí verdad no es sabes. una verdad es una realidad, eso es una realidad eh hace diez años el canal plus y hizo, hizo un una especie de panegírico del del Che Guevara donde salía este señor y donde más o menos decía pues eh hay que verlo tenéis que ver ese ese ese ese documental. Ese hombre, ese hombre no da para mucho más. Eh, además este tío se este señor Darío Alcón, Benigno, que es uno de los tres supervivientes de la brigada de la brigada de la, de la Sí, de la guerrilla cubana, hay hay un par en más. Bolivia, en Bolivia, Bo, de Bolivia. Eh, perdón, es, es, sí, sí, de Bolivia, sí. Eh, uno es Pombo, el Jorge Villegas, mm. El otro no recuerdo quién es, es un boliviano y es Benigno. Y Benigno que estaría al con. Eh, yo entiendo que este hombre eh Vamos, intelectualmente da para muy poco, sinceramente, sinceramente. Y luego el tema es que este señor se fue, a, en el año 1994, se fue a París exiliado, se fue a París exiliado eh porque no podía irse ni a Miami. Se, después, eh, y entonces estás tomando como referencia a una persona que, que intelectualmente, o sea que en el debate, es, vamos, eh, más que nada te puede contar todas las historias que quieras pero tú lo pones enfrente de Harry Villegas y Harry Villegas te rebate todo, por ejemplo. Y Harry Villegas es un tío que, sin ser tampoco muy una un un una lumbrera, es un hombre que, vamos, más o menos te te rebate todo lo que dice Darío Larcón y te lo, y te lo ha hecho más de una vez. Yo, pues, estando de acuerdo, no voy a entrar en el tema de Cuba, porque es un tema que yo para mí ya está demasiado claro. El tema del Che, pues, hombre, yo calculo que que también me parece muy bien que hables del Che como estás hablando, pero bueno, yo considero que el Che no era ni un aventurero, ni un ingenuo, ni ni, ni un tonto, o sea, yo, vamos, tú ves los diarios, tú ves los discursos, tú ves un poco las actitudes eh, del Che durante toda su vida, y yo com comprendo, Eh, que pueda tener detractores lo comprendo sobre todo en la en, no sé en la parte derecha de, de del estrato político, pero la parte izquierda bueno es una es una de las de los pocos personajes que que acumula eh unanimidades no primero puso la vida a servicio de los demás, segundo eh intentó mejorar las condiciones de vida de mucha gente para eso tuvo que tomar eh Medidas eh siempre colectivas, porque se tenía esas cosas que el, el el tío pues mandaba, pero la, las medidas son soñaían son colegiadas y colectivas y y así pues mal que bien iba acabando iba, iba intentó cambiar las cosas cuando vio que que Cuba era una islita en realidad en una islita en medio del del océano liberal o neoliberal o como quieras llamarlo, pues él y fidel como como ahora se está se, se está corroborando se dieron cuenta que el futuro de de la revolución cubana no estaba en, en los países del este, estaba en América Latina. Afortunadamente, el tiempo daiquita da razones y afortunadamente se está viendo que ahora en América Latina se abre otro se abre un escenario donde Cuba puede tener un lugar eh importante y es ahí donde tenía que buscar su salida. Yo me parece me querían que, que, que hablar de que yo, que yo lo conozco o, o, que, o que a mí ha hablado, que es muy íntimo amigo mío, me parece muy bien. Porque yo te podía contar, que yo tengo muchísimos amigos en Cuba, y te a contar lo contrario de lo que estás contando. Que a mí me parece que los análisis no se han de hacer como que yo conozca a este amigo que, que conocí al Che, y mira, yo yo soy amigo de Aleida Guevara, y te, te podría empezar a decir pues todo lo contrario de lo que dice Darío Dalalcón pero me parece que que no se trata de que es que es mi amigo y como a mí me lo ha dicho me ha dicho esto, pues eh, es la verdad no y y ya está y como él me dijo no, porque este, no. sí porque sí muchas veces entramos en esos deba sí, en esos pero, debates de que pero me... lo que quiero decirte lo que quiero decirte por ejemplo yo no yo no yo no es que quiera decir lo que me han dicho ni mucho menos por ejemplo uno de te voy a, te, te voy a decir eh Alarcón, cuando me lo presentan yo no sabía quién era. Y lo albergo en mi casa, él y toda la familia. Y bueno, pues allí eh, mi casa vigiladísima, ¿comprendes? ¿Cuántos años? Eh, qué es lo, lo, lo, lo, los periódicos y las declaraciones de Fidel diciendo que Dalí, Dariel Alarcón había cogido de lo, de Francia y los Estados Unidos le habían dado una porrada de millones. Y eso es lo que le decía, joder, qué mala suerte tengo yo. ...porque si te los hubieran si hubiera dado... ...podríamos aprovechar... ...estaba comiendo de lo que yo ganaba... ...comprendes... ...no se puede creer nada... ...te voy a decir más... ...yo lo digo en todos los sitios... ...en mi tierra... ...lo ¿verdad? digo... ...el pueblo... ...el pueblo vasco... ...el pueblo vasco... ...es el que más ha ayudado a Cuba... ...el pueblo vasco... ...y a toda la América... ...si quieres... ...es un ejemplo... ...a nivel de ayuda... ...pero no ha ayudado a Cuba... ...ha ayudado a estos jerifaltes... ...del Partido Comunista... ...que no han hecho más que arruinar Cuba... Con todo lo inteligente que fue fidel comprendes no hizo pero, más que arruinar pero yo, pero yo lo que yo lo que vamos a ver, pero yo lo que lo que te digo es que que esto es lo de siempre o sea que me parece muy bien que que estés ahí en radio clara diciendo estas cosas yo eh lo que te digo es que que Fidel Castro a este tío le, se la trae floja es que así o sea yo no no entiendo ni ni comprendo ni cuando se ni cuando se fue que para que para Cubaa fue un golpe porque estaba en un momento pues jodido el tema del periodo especial el, el periodo más crudo este tío coge y se va. Yo creo, vamos, que sí, que aparte de de que de que le fastidearía un poco pues, por el tema este de que, coño, pues un sobreviviente de la guerra che, se te va al exilio, pero vamos, yo yo que yo recuerde, vamos, Fidel no dijo no, no dijo ni mu, pero pues, da igual. No dijo Nemo que yo recuerde, pero da igual, ya le pones mucho en la boca y seguramente que para Fidel sería una de las cosas más importantes. Y luego el tema otra vez el tema o sea a mí me parece que que que Cuba tiene sus sus problemas y tiene sus fallos y tiene sus virtudes, entonces lo que te quiero decir es que hay que que entendiendo lo que te he dicho es decir que que también hay que poner que, que hay que a ver si voy hacer sale la palabra que hay que poner a Cuba en el mapa y hay que poner a Cuba en el mundo en el que está y ya está y yo o sea yo siempre digo sí Cuba tiene sus fallos, pero bueno pues eh que se acaben que se acaben sí. todos los condicionantes que tiene eh, Cuba para salir adelante o para para aplicar una economía normal o una economía sí, pero, de intercambio. Pero mira, con Cuba, el exterior, Cuba hay que ser más radical con, con Cuba. Si queremos a Cuba, yo quiero a Cuba con locura y los cubanos quieren y nos quieren y nos queremos somos hermanos, se puede decir. Es algo que no se puede explicar. Como sí. yo me entiendo perfectamente con el México mejor que con qué sé yo, son pueblos, son pueblos que no sé qué es lo que tienen, ¿comprendes? Pero te atas lo que no podemos es olvidar la ruina de Cuba, no podemos olvidar, yo te digo, que Fidel Castro es el hombre más inteligente del mundo, pero es el más prevezo. Sin embargo, con toda su inteligencia, es que parece, con toda su inteligencia, fuerte, perdona ejemplo, que te diga y te lo no, digo de no, que todo Fidel corazón, es más prevezo que los rusos, por ejemplo. Bueno, pues te, te, por ejemplo, te voy a decir, ejemplo, los rusos, okay, okay, los Francisco rusos con Franco, todo con todo okay. lo que fue Fidel Castro pero, y todo lo que es los ¿sí? rusos fueron más inteligentes que él porque los rusos le ofrecieron comprarle el azúcar cuando quería cuando quería producir los 10 lo que pero, quería producir pero, mira, perdona que, que te que que que diga, pida perdona que me, una palabra nada más pero que no me parece que o sea lo que o sea lo que no voy a entrar es que me pongas cosas lo que te he dicho no no pero es que lo que es, lo que hay que hacer es que, es que Manuel, Cuba es un país arruinado claro, y lo ha arruinado Fidel Castro claro. Pero y el te... pueblo cubano pero... tiene que sublevarse hasta cierto momento, no hay derecho que un pueblo, comprendes, que tiene azúcar, que, crea, que creaba azúcar pero, pero, y que pero... hoy día no, déjame terminar, que no, que, no, que, no, que no tenga azúcar hoy día, comprendes. Los rusos le ofrecieron compren... comprarle el azúcar tres veces el precio del comercio mundial, pero no le dieron nunca ni cinco. ¿comprendes? Ni cinco le dieron tarros como Rusia nos daba a los españoles cuando se llevaron el oro, ¿comprendes? Los rusos no le han dado ni cinco nunca a Fidel, y esa es la ruina de nuestra Cuba, y eso hay que decirlo, sin ser antipático a nadie, ni... Eso tenemos que pero, decirlo con coraje y amor entre nosotros, porque yo te veo que estás ahí y, y yo creo que podemos discutir, ¿por qué no vamos a discutir? Pero hay que decirnos la verdad pero, y lo que sentimos. Pero la, la verdad no son co cosas que van pasando o, o, o cosas... ...que han contado... que no? Que no? Cinco, la, el ¿no? azúcar es... todo el mundo lo sabe... Claro que todo el mundo sabe... El mundo... Y que no le ha dado más que camiones... ...que no se ha claro. servido nunca, todo el la... mundo lo sabe... También... Que no, mundo... que no se ha no, servido no, no, de mira, nada... No, ...que los, no, los no, rusos no... se llevaron y se han llevado pues todo es que lo que han querido... ...los rusos no han dado nunca nada, engañaron a Fidel... ...Fidel cayó con todo lo inteligente que es, cayó en la trampa... Fantástico, pues desde la verdad, porque yo no te puedo rebatir... ...entonces si tú todo lo que dices es verdad, yo todo lo que digo es mentira... No, y te diré más... Con todo lo que quiero yo a mi tierra, con si todo lo que quiero yo a mi tierra, los vascos, diciendo. ¿comprendes? El sí, país vasco si lo... es el que más ha ayudado a Cuba. ¿Por qué? Yo como se les digo, se les digo abiertamente, desde todo corazón, es que, es que ayudan a Cuba o ayudan al Partido Comunista. Porque a el Partido no... Comunista sabemos lo que es, sabemos lo que ha sido, sabemos que ha sido la ruina, nuestra ruina del mundo entero, el comunismo. Me Eso no se puede bien. tolerar, y me no se por... trata, y somos, eh, qué sé yo, me parece que tendríamos que tener el coraje de decirlo. Y no porque uno sea anticomunista en ese aspecto es alguien que es reaccionario. Yo no, yo no paso por los americanos, pero no paso por esas tonterías y esas imbecilidades que nos han intoxicado y nos han arruinado al mundo. ¿Comprendes? El comunismo fue la ruina del mundo. Bueno, pues nada. Ya nada pues fue la... pues y si bien, es fidel, vale. es fidel. Muy bien, pues nada, es más perverso Fidel Castro... Y estoy a tu disposición, cuando si vienes a París, estoy a tu disposición, porque pues yo bien. no tengo que esconderme, al contrario, ¿comprendes? No, estoy no, a tu no, disposición no, no, no. y claro, podemos claro. ir a tomar café o a comer, a lo que sea, sin ningún problema. Bueno, pues nada, venga, buenos días. Igualmente, sí. Vale, chao. Bien, Lucio, eh, estas cosas eh, pasan, claro, hemos hablado del Che y de Fidel, ¿no? Eh, Con las Panteras Negras, por dejar este asunto, con el jefe de las Panteras Negras, ¿tú qué, qué cercanía tuve? Bueno, eh, el hombre este del que hablabas, el de la guerrilla, compañero de del Che, eh, ¿cuánto tiempo estuvo en tu casa? ¿Con cuánto tiempo cuánto tiempo conviviste con él? ¿Cuánto tiempo lo conociste y cuánto tiempo lo albergaste? Porque pues, una cosa es que esté tres días en tu casa y otra cosa es que esté... No, estuvo mucho tiempo. Yo le di, o sea, en la empresa, que es la empresa donde mi yerno la lleva ahora, había una casa enorme... Y allí en la casa pues se instaló con la, con la familia entera y estuvieron pues pues todo el tiempo que quiso si estuvo dos años fueron dos años estuvo lo que, lo lo que, lo que quiso y yo no le pedí ni le dije nunca jamás nada para mí me parece que es una obligación ayudar a gente y me parece que ese, para mí mi riqueza es, es el ayudar y yo creo que cuanto más ayudas más recibes. Muy bien. Eh, hay una persona que quiere salir también al aire. Esperamos que, que suene el teléfono y, y lo sacamos o pasamos a, a otro asunto. Es por no empezar a hablar de otra cosa y, y cortarnos. Te preguntaba antes por el líder de las Panteras Negras, que también se nombra en tu biografía. Hombre, pues... ¿Qué el, relación el, tuviste el, con él? El líder de las Panteras Negras... Es como nom es El nombre es, es que yo lo pronuncio muy mal. Por, por yo por... no, yo no, yo mucha, mucha de la gente que se ha servido porque, claro... Eh uh, en la época que se hacían toda la clase de documentos. Los documentos podréis verlos en el documental, eh uh, sí. en el documental salen porque sí. yo no sabía sí, un, un, un ni que momentito. había aún, sí. comprendes. Un momentito, ahora sales. eh vale. uh, Te corto, Lucio. Mm, te corto porque quiero hablar de este señor, después para que nadie diga que no hablan los que llaman. Sí, dinos. Hola, ¿qué hay? Hola. Mira, soy un compañero de la radio Dino. y desde luego, mm, vamos... Mm, anarquistas creo que no nos podemos llamar porque en realidad mmm, no lo somos, pero vamos, luchamos por lo que es la el movimiento anarquista, pero lo que no se puede decir son cosas de Cuba y de Che como las que estás diciendo. Bueno, no la estás, mayoría de... estás hablando con Lucio, ¿eh? Sí, sí, sí, Vale, sí, sí. te estás divirtiendo sí, sí, Lucía. Sí, claro, vale. exactamente. Porque eh eh no se puede decir que Rusia dio camiones a a Cuba eh que no funcionaban. Yo no sé si conocerás a gente de que o has estado en Cuba y todos te pueden hablar la gente de la calle, eh yo sí que he estado en Cuba y la gente de la calle toda te puede decir que vivía cuando mejor ha vivido nunca es que cuando estaba con Rusia y yo no estoy de acuerdo con el partido comunista que puntualicemos esto, pero eh todo el mundo eh, eh cambiaba en el azúcar. Y es verdad que lo pagaban no a tres veces sino a mucho más de lo que a, a no a tres veces sino a cinco y a diez veces de lo que valía en el mercado entonces y cosas del che como las que estás diciendo tampoco se pueden decir porque tú puedes ver en cualquier sitio y puedes hablar con con, con cualquier gente con que cuando era ministro antes de ir a trabajar a su oficina se iba a las plantaciones de azúcar y trabajaba como el primero para dar ejemplo. Y no voy a entrar en discusiones, solamente quería decir eso. Hombre, puedes quedarte y entrar en discusiones si quieres, ¿eh? Mm, es que estoy hablando no. sobre el móvil. No, no sin, con ni ninguna, madre, sin, ninguna, sin ningún odio entonces, ni nada te diré. A ese nivel estoy indignado, ¿eh? Sí, bueno, lo que puedo decirte de es que Durruti nunca fue radio. ministro. Durruti nunca fue ministro, ¿comprendes? Y Durruti, si cuando fue, colectivizaron, si fue, cuando si colectivizaron Durruti, colectivizaba si para compartir con la gente que no tenía. No era ningún monopolio de lo que han hecho despropiar hasta los mínimos en Cuba, ¿comprendes? Para que sea monopolio del Estado. Ese es el desastre, amigo. El Durruti, cuando yo hablo de Durruti, es el ejemplo era utopía, queréis o locura lo que queréis decir, pero no tiene que ver nada un hombre como Durruti con el monopolio que el comunismo o el marxismo han hecho. Por supuesto. Nada por en supuesto, absoluto. Por supuesto. Por eso yo combato al Che y a todos, ¿comprendes? Eso no, no. tiene que ver nada con la libertad ni con ¿Y es qué vamos a ver? No puedes comparar, no se puede combatir al Che como se combate a Stalin o como se combate a un, a los dirigentes del Después Staliniano de también, cuidado. El fue estiliniano también. Bueno, todo, si todo, ya, la, historia, la historia, la historia pues amigo, no, no no. Ahí, no, no. se trata, no se oh. trata. El Che ya te digo, por ejemplo, que si yo era muy jovencico cuando lo mataron, el Che no tuvo no tuvo tiempo y el el Che fue abandonado, tú sabes muy bien que lo abandonó Fidel. Allí en la cuando estaba, cuando estaba en Bolivia, primeramente lo traicionó Fidel, tenía que ir a otro sitio y fue a otro. ...sin saber eso, el porqué... ...tú sabes eso, eso, bien cómo vivió no, allí el eso, pobre eso, eso, Che... ...sin pero zapatos... Eso es sin... Lo, que, ...lo que intentan todos los, los... ...los yanquis... ...es lo que han intentado siempre... ...para de um, enfrentar al Che con el confidel... ...ay, que tengo yo que ver con los yanquis... ...yo, lo, lo que, yo no he leído pero, nada con los de los yanquis... ...yo, yo mi educación me han dado pues y la y gente... La... ...la gente hoy día acaba de salir... ...la, la semana pasada yo no lo he leído... El, ...uno de los nietos del Che... Uno de los nietos del Che, que creo que es libertario, vive en París, me parece. Yo no lo he visto, vino a verme un día, nos fallamos, ¿comprendes? Pues te, será interesante leerlo para que sepas lo que él dice también de su abuelo. Pues, por supuesto. ¿Com ¿Comprendes por supuesto. ese? Y ese, ya te digo, el, la, la, cuando, cuando dices, por ejemplo, la, la historia, la historia y nuestra desgracia... Ojalá, no se trata de... Yo yo lo que siento es que el comunismo fracasó porque se comportó mal, porque fue un desastre, ¿comprendes? Ojalá que hubiese triunfado el comunismo, pero verdaderamente haciendo bien no podemos, tenemos una historia esa es la historia, tenemos una historia aquí en España cuando se compara, por ejemplo que no se puede comparar, ya te digo el Che toda la vida, todo lo que ha llevado ha sido pues hacia un estado hacia un estado estaliniano, ya lo sabes y sin embargo Durruti todo lo que quisieron hacer aquí en Valencia como en todos los sitios, pues era que la gente fuera responsable los campesinos responsables las tierras distribuidas, hoy día no sé qué es lo que pasaría, pero entonces fue así fue un ejemplo el Che... El, Duruti robaba pero no robaba para él él robó y su ejemplo siempre fue estar en contra de los estados no quiere decir que porque estemos en contra de los estados o del estado tenemos toda la razón, eso no pero yo creo que es un camino y es una forma de progresar Mira, yo solo te voy a decir una cosa y es, eh, desde que cayó la Unión Soviética los derechos de los trabajadores han bajado en picao total y absolutamente porque era el freno para el capitalismo y yo no estoy de acuerdo con la unión soviética pero era el freno del capitalismo pues hay que si no estás de acuerdo con la unión soviética hay que combatirla y decir y decir que fueron unos 100 millones unos 100 millones que fueron exterminados no por los nazis Fue, fue unos 100 millones exterminados por, por el comunismo. No podemos olvidar, no podemos olvidar lo que ocurrió en nuestra tierra, donde había verdaderamente, había to, un, todo un ideal y en el mundo había un ideal y en cuanto se integraron, por ejemplo, cuando empiezan por las luchas, o sea, por lo, los compromisos desde Andalucía, la ruina de España empezó ahí. Empezó ahí Empezó con el comunismo, que no representaban nada y que no representan. Por no supuesto. pueden representar, amigo. ¿Qué claro quieres que, que no. representen? malos anarquistas porque estamos divididos, pero ¿qué quieres representar? ¿Es que tú crees que son mejor que las derechas, lo, lo, el comunismo, o que las democracias, o que, o que los socialistas...? ¿Qué sé yo? cómo puede cómo puedes decir hoy día que la unión Soviética la unión Soviética fue un desmadre desgraciadamente claro un desmadre, para todos? Pero todo? era el freno del capitalismo eso no lo, eso no lo podemos obviar bajo ningún concepto desde que la unión soviética ha caído tienes el ejemplo en cualquier sitio el, los derechos de los trabajadores han caído en picado porque era el freno aunque fueran unos cabrones hablando mal y pronto pero no podemos decir eso, mira yo no yo no, ¿Que no yo ni decir ni, eso? ni que sea el pepe que sea quien quiera, comprendes cómo puedes decir. Hoy día yo estoy, por ejemplo, aun con todos los inconvenientes que tiene el Partido Socialista y los socialistas, con y todo lo que yo pueda criticar, y, y, y porque es necesario. La crítica es muy necesaria. Tenemos que criticarnos entre nosotros. Si no nos criticamos, no progresaremos nunca. Eso hay por que aceptarlo supuesto. entre, entre, en, entre todos. Supuesto. Pero cómo puedes decir, incluso hoy día, aun con el PP o con el que quiera, pues la gente si no hace más en España es porque no quiere. Pero no es porque se les impida, mentira. No en España, en el mundo Que sean entera. anarquistas, que sea la CNT, que sea la CGT. Si no hacen más es porque son unos vagos, mis amigos. ¿Comprendes? Por supuesto. Y tienen claro que hacerlo, que sí. y tienen que luchar, ¿comprendes? Y tienen Pero... que luchar, y no es una cuestión ni de Pepe, es una cuestión nuestra. Tenemos que luchar, que es necesario. Eso es lo que hay que inculcar a la gente. Hay que luchar como hay que trabajar. Y es a través de las luchas y a través del trabajo que encontraremos alguna solución. Pero no comparemos en, por ahí por el stalinismo, no puedes, hombre, pero fíjate tú, 100 millones de ejecuciones. Pero, pero si yo no eso no te lo estoy discutiendo. Hombre, pero eso eso está escrito. Que yo no te lo estoy discutiendo. Sí, bueno, pues si no lo estás discutiendo, pero lo estás defendiendo. No lo estoy defendiendo. Estoy diciendo una estoy diciendo una cosa que es real. Bueno. No que lo esté defendiendo, sino un hecho. Estoy defendiendo un hecho. Es eh, lo que estás diciendo de trabajar, a mí me parece muy bien. Yo soy de los que apoyan a la radio. Si todos apoyáramos a la radio, que eh, a la, eh, por ejemplo en Valencia la radio sería otra cosa, podríamos avanzar más. Te estoy dando un ejemplo de la radio. De ahí eh puedes elegir todos los que, que quieras y si no hacen bastante hay que criticarlos y hay que decírseles a estos de aquí de la radio y a todos. Eso es el interés de todos, es el interés de Valencia, el interés de el interés de el interés de los trabajadores. Bueno, eh lo dejamos aquí, ¿vale? Gracias, Hasta sí. Luego. Sí. Gracias. Hasta luego. Bien, Lucio. Ahora llegan las llamadas, claro. Te has metido en te has metido en un pantano que veremos cómo sales. Eh Estábamos con lo de las panteras negras Sí Bien, en fin, hay compañeros aquí que se están mordiendo la lengua por Porque quieren hablar, son compañeros de CNT Yo, bueno, Ay, no. yo tú me dijiste que no eras de CNT Pero te voy a abrir un micro Espera que sepan en qué micro estás Y ya que le hemos liado, igual que los que llaman por teléfono Puedes hablar tú Dinos qué, quién eres y cómo te llamas Porque ahora solo hemos oído a Lucio Y vas a hablar tú y vas a decir, ¿y este quién es? Eh, buenos días yo Espera, viendo... acércate más al micro que no sé se... Perdón ...a ver... Eh, ...buenos días... ...ahora, perfecto... ...eh, bueno, yo solo quería puntualizar una cosa... ...que era por lo que me estaban mordiendo un poco la lengua... ...con lo que decía este chico que ha llamado último... ...de que gracias a la Unión Soviética... ...eh, se habían mantenido los derechos de los trabajadores... ...y que cuando ha desaparecido la Unión Soviética... ...con ellos han ido desapareciendo... ...desapareciendo paulatinamente los derechos de los trabajadores... ...bueno, los derechos de los trabajadores... ...lo han conquistado los trabajadores... ...no lo han defendido... Eh, ...sobre todo en España es un caso concreto... ...lo poco o lo mucho que ha conseguido la clase trabajadora en España, lo consiguió a través de la Confederación Nacional del Trabajo. O sea, eh, ¿qué le debe la, la clase obrera al Partido Comunista de España? Un poco Hombre, era solo… ¿Le debe eso? los pastores de la Moncloa? <risa> sí, claro, los pastores de la Moncloa. Bueno, eh, yo no voy a meter basta, voy a ser solo de moderador. Eh, Lucio, eh, tenemos que ir acabando, no sé por dónde… Eh, la gente quizás a pesar de que estamos aquí ya martes una hora hablando no sepa aún quién es Lucio. Hay algo que se puede leer, ¿qué se puede leer, dónde se puede leer cosas sobre Lucio? Eh, me decía Abel al principio que había estado en internet y que se había asombrado eh, que había un poco no ha dicho la palabra alucinado con lo que con tu biografía. Tú conociste aquí a Koscabate, pero a veces es difícil explicar quién es Kiko Sabaté, porque ahora podemos saber quién es Fernando Alonso o quién es Schumacher, pero ¿te apuestas a que pedimos llamadas que nos expliquen quién es Kiko Sabaté y y pierde por goleada ante Fernando Alonso? Cuéntanoslo tú un poco. ¿Quién era Kiko Sabaté? Bueno, pues porque tú aquí... trabajaste con él, luchaste con él, estuviste sí. con Kiko Sabaté. Sí. ¿Quién era Kiko Sabaté? Pues Kiko Sabaté era cuando yo... Eh, yo lo conocí y cuando le dije, bueno, pues vienes, me lo presentaron un tal Germinal García que vive aún, me lo presentó. Y cuando quedamos en que viniera, cuando quisiera, era para esconderlo porque había que guardarlo, eh, estaba muy buscadísimo. El gobierno español pedía la extradición continuamente y además sus dos hermanos ya habían sido muertos. Eh, entonces él era, estaba buscadísimo por todas eh, las autoridades Y eh, cuando el, la primera noche que de, de, ya, lo, ya lo había conocido, pues la primera noche que vino a casa, yo le dije que la llave estaría encima de la puerta, vino y el día en que vino llamé fui a coger la llave, no estaba y llamé en la puerta y estaba él haciendo preparando algo para cenar y cenando yo era pues no tenía ni oficio ni beneficio. De Le pregunté, pero y tú quién eres y cuando me dijo pues soy chico, sabater, entonces yo me, me emocioné, me emocioné y me avergoncé, puedo decir, porque yo me veía delante de alguien que era verdaderamente un monumento, un monumento respetado por por, por todos nosotros, aunque la gente respetaba, pero no todo el mundo estaba dispuesto a ir, porque después claro, al participar con él. Pues yo vi que mucha gente eran anarquistas, pero una cosa es ser anarquista y otra cosa es pasar el Pirineo como se pasaba entonces. Y claro, pues yo conocí al Kiko, y el Kiko es el que verdaderamente, no sé el por qué, pues me transmitió eh su vida, me transmitió su vida desde niño. Desde niño, y bueno, pues eh, resulta que en cierto momento... Él fuimos a ver a Henri Torres, Henry Torres era el abogado de los anarquistas allí... ...después fue este, Henry Torres fue ministro del general de Gol... ...y fuimos a verlo a un hotel, me llevó, pero ya digo, yo era, no tenía malicia de nada... ...yo lo único que tenía era, pues aquella especie de, de muelle o de resorte... Eh, ...en contra de lo que había vivido malo, pero yo no tenía ni educación ni tenía nada... ...y eh, fuimos a ver a, al señor Enri Torres, el abogado... ...y quedaron en que no habría extradición si él se presentaba... ...lo acusaban de dos depósitos de armas que le habían descubierto... ...y le acusaban de alguna expropiación que había terminado mal... ...bueno pues, eh, él te, si se presentaba no habría las autoridades... No, tend, ...no habría extradición y a los seis meses saldría de la cárcel... ...y decidió presentarse, pero antes de presentarse me dio sus armas para guardárselas... Su, eh, ...una metralleta que tenía una 1143 y un cuchillo... ...y es ahí donde yo que no sabía nada, eso es lo que quiero transmitir, que no sabemos... ...no sabemos, afirmamos miles de cosas todos, pero qué es la vida, qué es lo que somos... Yo me acuerdo, una pequeña anécdota, yo me acuerdo cuando venía clandestinamente, mi hermano me dejaba arriba de Ibañeta, del puerto de Ibañeta, y yo me sentaba a veces en las montañas aquellas y veía aquella, esa belleza de los árboles del Pirineo, yo le decía a mi hermano después por la noche, le decía, si es Dios quien ha creado esta naturaleza, ¿por qué nos ha privilegiado a nosotros la, la, la, la, los árboles? ¿Por qué nos ha privilegiado bueno, el caso es que yo me decía, pero no sabía, ni uno tiene las explicaciones necesarias. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos comparados a esa naturaleza? Este año, cuando me anunciaron también la historia del documental, yo no dormía. No dormía porque, claro, un ¿qué es lo que somos? si no somos nada, nadie. Fui, me fui por Castilla solo, por eh, Soria, Moncayo y La Rioja. Me fui... Y cuando me siento y me sentaba y veía estas capas de piedra o de tierra igual que, que los árboles, qué somos nosotros si nosotros no somos nada comparado yo creo que somos como una hoja de un árbol que pasa y al año si al, al, al final de año se cae, no somos nada, y yo pues eso es lo que, lo que verdaderamente no podemos transmitir, porque no sabemos, nadie sabemos que no me vengan a decir cuando, por ejemplo, los jerifaltes estos, que sea el PP, que sean socialistas, que sea quien quiera, nadie tiene solución de nada, mentira, no hay que engañar, pero tenemos que saber nosotros también, los pobres, tenemos que saber que si queremos progresar, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, es en las luchas que encontraremos como se encontraron ciertas ciertas pequeñas ventajas de conformidad o de confort o de lo que, que queramos, no, pero nadie sabemos nada de nada. Quico Sabater es el que me transmitió a mí pues lo que soy, se puede decir. Lo que soy pues lo poco que soy, que no soy nada, que no somos nada, porque a la vuelta de yo creo que tengo el otro día me decían, "¿Cuánto tiempo crees que vas a vivir?" Yo dije, "5 o 6", pero yo quería decir cinco o dije cinco, cinco o seis años, pero yo creo que tengo aún 25 o 30. Seguro, seguro que sí. bueno <risa> ¿Por qué? Eh, cuéntanos esto, porque esto, aunque sea en Radio Clara, eh, la gente que hace estas cosas no se puede sustraer al cotilleo. Esto no es, eh, aquí hay tomate, pero cuéntanos esto de, de hacer 3.000 millones de pesetas en, en cheques del Citibank. Bueno yo no yo no puedo contar porque yo cuando se pasa de mil, no cuando se pasa de mil ya no sé contar yo bueno, cuando por, hay por... más de tres ceros ya no sé contar. nosotros fabricábamos por ejemplo eh ya he dicho antes teníamos diez imprentas bueno pues para mí si yo tuviese que empezar mi vida de todas las formas la empezaría igual para mí es bueno no no se trata aquí qué es la riqueza ¿Qué es la riqueza hay gente que tiene muchísimos medios pero es muy pobre. Bueno, el, en aquella época nosotros fabricábamos que fueran toda la clase de documentos administrativos de todos los sitios, porque teníamos las máquinas y eso que no teníamos las máquinas verdaderamente performantes, pero se fabricaba todo para nosotros una vez de que tenías puesto a punto todo eh, a nivel de colores, a nivel de papel, a nivel de todas esas cosas, pues el fabricar el fabricar un kilo. Pues era una cosa, pero el fabricar 150 kilos era otra. Y nosotros hablábamos por kilos. O sea que, por ejemplo, la última detención que no descubrieron nunca la policía, que no de descubrieron porque yo fui descubierto eh, en una negociación. Fui descubierto en una de las negociaciones que eh, fui inocente. Eh, la avaricia rompe el saco, que se dice. Cuando me propusieron alguien de Barcelona, me propuso que había la posibilidad de vender toda la fabricación de los 150 kilos de dólares al 30%, pues yo caí, dije, ¿para qué nos vamos a molestar los 30 equipos que somos de recuperación? 30 equipos, 60 personas, o sea, porque cada equipo era de dos personas. ¿Por qué nos vamos a mojar en hacer, en, en ir? Bueno, pues vendiendo al 30% y me descubrieron, ¿comprendes? y en esa, en esa fabricación había 150 kilos, la negociación era de 150 kilos. Nosotros, por allá te digo cuando cuando hay más de tres ceros ya no sé contar vale y, y qué hacíais con esa pela Con, ¿Con, dinero, esas con pela sa, con esas pues pastas. se hacía todo lo que podíamos comprar ejemplo, coches alquilar coches eh, alquilar pisos eh, venir a españa ayudar a los abogados ayudar a los presos ayudar todo lo que teníamos cuando dice te cuando dices Lucio nosotros a quién te estás refiriendo pues a cantidad de gente toda la gente que participaba la gente que participaba, Era, éramos 30 equipos, 10 equipos de anarcos, 10 equipos de delincuentes y 10 equipos de, de vascos. Y eh, lo que puedo decirte es que hay gente, porque hay gente que creen que yo me he hecho millonario, ¿comprendes? ¿Qué hacía? Eh, bueno, esto? pues yo te diré que nadie de esta gente que ha estado conmigo, nadie, que sean vascos, que sean primera línea de italianos, que sean tupamaros, que sean quien quiera que sea, Nadie se ha enriquecido, nadie, nadie, nadie se ha enriquecido, eso te lo puedo garantizar, porque yo guardo, incluso guardo pues con mucha gente, antiguos amigos míos no lo son, aunque eran anarquistas, y tal vez sean anarquistas, pero hay otros incluso delincuentes que se han comportado conmigo, se han comportado, y vascos, se han comportado, y otros, y tupamaros, hay que se han comportado conmigo, Pues como compañeros, mejor que los compañeros, o sea, uh -huh. por eso yo no hago distinción, para mí lo que me interesa es la práctica, lo que hacen los seres humanos, de sermones está uno hasta la coronilla los sermones mejores son ya sabéis los hermanos jesuitas son los que mejores sermones hacen siempre <risa> bueno eh, cuando hablars de los vascos hablar de unos vascos concretos no hombre pues yo he estado siempre liado pues que sean autónomos que sean que sean polis milis que sean milis y he estado y estoy y si puedo ayudar ayudaré y ya te digo no me escondo de decir y eso no eh, es una contradicción con lo que has dicho antes que no, tú nunca no. defenderías yo no no no no no una no, causa en la calle que, que matar a alguien no no no no no no no no no hay contradicción, yo por ejemplo el viernes pasado, el viernes pasado terminó de salir, por ejemplo el uno de los últimos que quedan de acción directa, yo no tengo que ver nada políticamente con acción directa ni con los nacionalismos, pero yo el corazón lo tengo y si puedo ayudar a los presos, ayudo a los presos y a la gente que me necesite pero políticamente son mis ideas mis ideas son libertarias, son anarquistas. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso y vamos a ir acabando? Eh, ¿Haciendo qué? ¿Años? ¿Cuántos años trabajando las imprentas, haciendo tacos, hombre, pues, haciendo eh, Pues desde, desde dólares, anterior a Kiko. La primera imprenta que yo visité fue con Kiko Sabater. Había un señor que se llamaba Piquer. Había un señor que se llamaba Piquer. Este hombre había sido detenido en España. Tenía una imprenta en la calle Jean Jacques Rousseau, en París, detrás del Louvre. Y este hombre pues era amigo de Kiko. Kiko y me llevó, me presentó. Yo tendría que hacer trabajos de albañilería para ayudar a arreglar las cosas que tenía y aprender al mismo tiempo. Bueno, este piquer había sido detenido, había hecho un montón de cárcel en España, catalán, y le habían arrancado incluso las uñas. O sea, es ahí, o sea, que era antes de la muerte ya de Kiko Sabater, ya empecé a trabajar en las imprentas. ¿Qué años estamos hablando? Pues no me acuerdo, no no no sé, o sea, pues el Kiko muere en el 60, ¿no? Más o menos, vale. más o menos, sí, sí, yo no que no de, de fechas no me acuerdo de Y cuando te retiraste? Me re, me he retirado, no, yo no me he retirado, yo no puedo retirar. Bueno, sí si puedo bueno, en ten cosas, cómo me voy a retirar si yo puedo ayudar al que al que me necesite le ayudaré. Y yo creo que eso es lo que hay que tener, no porque uno sea, yo no tengo para hacer ciertas cosas, tengo que saber qué voy a yo no puedo ni, ni mil cosas no puedo hacerla, pero otras se pueden hacer. Yo tengo mi casa, mi casa está abierta para todo aquel que tiene ideas de bondad y de revolución. Bien, eh, Lucio, tú, vamos a ver, la gente que quiera ver el documental que por el que has venido a Valencia esta Semana Libertaria que organiza la CNT, lo puede ver aquí en la librería Sajiri, ahora lo vamos a hablar más detenidamente, y... y ¿Se han publicado libros y biografías sobre Titus? ¿Recomiendas alguna? O dice, bueno, si queréis saber algo más o alguien que es que haya escrito sobre mí y queréis saber de lo que voy, ahora eh... saldrá Xalapartra, Xalapartra es la editorial vasca. Sí. Xalapartra saldrá pues un día de estos, creo que sale una verdadera biografía mía de lo que he hecho, donde se cuenta todo. Sí. Todas las cosas eh, Eh lo bueno y lo malo lo, lo lo lo lo lo todo o sea que no hay ningún ningún tapadujo de ninguna clase, mi vida pues eh, y cómo se llamará Lucio, yo creo que se llamará Lucio como se llama el documental y punto y punto sí. y tú, la es decir que eso lo suscribes ah sí sí sí, porque yo soy el que la ha escrito la soy escrito el que tú. la ha escrito lo que pasa es que ya ves cómo soy yo no soy ni intelectual ni universitario. Bueno, yo hago faltas. Te explicas, puesto. te explicas bastante bien. A ti te persiguió la CIA. Bueno, yo he tenido todas las yo he tenido todas las policías, por eso me encuentro hoy día y durante bastante tiempo desplazado. He eh, acostumbrado a estar vigiladísimo continuamente, vigiladísimo, buscadísimo unas veces porque claro, ha habido veces que he vivido clandestinamente como he podido. Pues eh pues sí, todas las policías mar, tierra y aire. Sí, eso está escrito, eso lo digo sin ningún problema. Y... Pero también he tenido también he tenido invitaciones a sitios donde la gente ha estado y está orgullosísima de mí, gente, grandes magistrados, grandes abogados. Por ejemplo, veréis en el documental, uno de mis abogados era Roland Dumas. Roland Dumas es mi amigo, es mi amigo, pero él sabe quién soy. Él sabe que yo no soy ningún traidor, que yo puedo mirar a todo el mundo de frente. Y que si yo pudiese hacer más por el bien de la gente lo haría es mi vida uh -huh. eh, bien no acabaríamos eh, pero tenemos que acabar porque la radio también tiene un límite nos vamos a acabar acabamos vamos a acabar sin no has bebido ni agua Lucio eh, te gustaría decir alguna cosa que, que a, a ver si dices al fin alguna bueno, estaba aquí ahora y pico charlando en esta radio y el tonto ese no me ha preguntado por. No, yo creo que es que, claro, pues todo cualquier cosa. Por ejemplo, los muchachos que han hecho el documental me enregistraron 80 horas. Y estos bandidos no han hecho más que hora y media. <risa> o sea, que yo, es lo que les digo. O sea, se, se van a hacer otras cosas. Eso es indiscutible. Se van a hacer otras cosas. Pero es lo que les digo. Joder, Hombre, me habéis robado, me habéis robado. <risa> hora y media de documental de mucha tela. ¿eh? Eh, eh, Participa en este documental la televisión vasca e incluso televisión española. Sí, y ok, el gobierno vasco también. Y ¿Sí? ahora están entusiasmados. O sea, están entusiasmados porque, en definitiva, ya lo ves, o sea, aparte se puede estar de acuerdo o en desacuerdo los amigos que han llamado por teléfono, como todo el mundo. Es nuestro derecho de estar en desacuerdo. Solo faltaba más, es, eh, ¿eh? Y en esta radio podía, se puede hacer. Una de las cosas que digo siempre, por ejemplo, es lo que hizo Felipe González, o sea, de crear un ejército para matar vascos, eso no lo acepto. Eso no lo acepto. Se puede estar en desacuerdo con la causa de independencia o con lo que se quiera. Lo que no se puede es crear un ejército, un primer ministro, para matar vascos. Eso no. Que estemos en desacuerdo me parece muy lógico entre los unos y los otros, porque ¿qué es lo que sabemos? ¿Quién tiene razón? Bien, eh, Lucio, eh, si vuelves por Valencia tienes que volver por aquí. Eh, vamos a hablar de, por lo menos recordar los actos de la Semana Cultural de CNT Que es quien te ha traído por aquí Y empieza Bueno, pues hoy viernes a las seis y media de la tarde eh, Se proyectará el documental de Lucio, sobre Lucio Y después habrá una charla-coloquio en la que intervendrá el propio Lucio ortubia Todo esto será en el local de la librería Cafetería Sajirí y uh -huh. eh, que está en la calle danzas creo calle danza sí muy bien eh porque sí, si está algo... muy cerca de la lonja detrás de la lonja, detrás bueno la, la mayoría de la gente que nos oye sabe dónde y, está sahiri y, y bueno el sábado eh, a las 7 de la tarde eh habrá la presentación de un dvd sobre la figura del revolucionario ruso Néstor Magno eh lo presentará Ignasi de lorren que es miembro del Ateneo libertario este negre de Palma de Mallorca que son uh -huh. los que han editado este dvd. ...ah, si habláramos ahora de Néstor Magno y de la Revolución Rusa... ...pues eh, nos pasaría, yo creo que peor con, que con Kiko Sabaté, ¿no? Pero en fin... Eh, queréis decir algo más alguno de vosotros, Lucio? Eh, Lo quiero los... decir es que hay que insistir, hay que insistir... ...y no porque sea uno pobre debe hacer cualquier cosa... ...los pobres tienen también, cuando digo que los pobres es la riqueza... ...pero que la empleen, y la riqueza de los pobres es la lucha y son ellos los creadores, pero que lo prueben, comprendes, o sea que vosotros, los los, los los periódicos, las radios y todo eso, no porque sea uno pobre hay que pasarle pomada, no, el pobre tiene que tener su responsabilidad, que son los que han creado y son los que crean, y entonces eso es lo que hay que hacer, hay que exigir de la gente que luche. Muy bien, Lucio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los compañeros de CNT por haberlo acercado a Radio Clara. Eh, si queréis verle la cara a Lucio, hablar con él, incluso discutir con él, eh, os ha invitado incluso a, a los que habéis polemizado a París, a su casa, a su a, allí podéis charlar, discutir y ver, tocar. Y, y estar en desacuerdo, por supuesto. Faltaría más. No en este debido allí y, y darle jabón. Exactamente, exactamente. Es decir? lo que hace falta, que... Sin ninguna, sin ninguna mala maldad de de, de, de de odios, porque ya te digo, yo lo único que verdaderamente me interesa es mi memoria, y yo no tengo odio a nadie, aun con todo lo que viví, todo lo que pasamos en nuestra tierra, porque aquí erais de izquierdas ya, pero en mi tierra son muy rezones. Qué lejos aquello, ¿eh? Aquí sí. éramos de izquierdas donde dices en Valencia. Sí. Como no, te oye Rita Barberá. <risa> <risa> bueno, sí. hasta luego. Hasta luego.